José Mayans, siempre nos hace reír un poco a esta hora de la mañana. Y vamos a saludar a Sofía o y a r z ú n que es la coordinadora de la Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario El Refugio. Sofía, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿todo bien y vos? Bien.、Eh, contanos primero cuál es tu, tu laburo ahí exactamente, a qué te dedicas,、eh, cuánto tiempo hace que lo haces. Eh, bueno, yo soy coordinadora, como decías vos,、eh, de la Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario,、eh, el Refugio.、Eh, es un dispositivo de un programa de la Cedronar、eh, que ya hace tres años que venimos sosteniendo el espacio.、Eh, y lo que hacemos principalmente es la prevención de los consumos problemáticos. Y que para nosotros, bueno, el abordaje de la prevención principalmente es a través de, de, bueno, de la cultura y el deporte, de lugares de contención en los lugares más. Más difíciles、eh, y en los barrios. Bien.、Eh, ¿Tienen un número de personas con las que laburen habitualmente? ¿Se, ¿Se puede medir eso ante una pregunta que te hago así o, o, o va variando según el momento? Sí, va variando, pero bueno,、eh, al espacio participan más o menos entre, entre 30 y 60 adolescentes y niños,、eh, que bueno, eso va variando durante el año. Ajá.、Uh -huh. Bien, bueno, y te convocamos en realidad para que escuchar una mirada sobre、eh, la sanción de la ley que establece el nuevo régimen penal juvenil. Y que más allá de ese régimen penal juvenil, lo que se presentó como propaganda y se hizo mucha alaraca es con la baja de la edad de punibilidad. Ahora los pibes y las pibas que tienen 14 años ya pueden ser condenados, condenadas. ¿Qué mirada tenés en principio? Eh, bueno, mi, la, mi postura es que no sirve de nada. Primero, porque bueno, ya hay estadísticas、eh, que demuestran que, que no, no reduce el crimen y, ni los delitos.、Eh, y que además me parece que lo que hay que pensar y lo que me parece que el Estado tiene que pensar es cómo hacemos para que los pibes no, no estén en una comisaría o、eh, dentro de, del sistema、eh, penal, sino.、Eh, ¿Cómo hacemos para que los pibes eh, tengan eh, otras posibilidades? n o Bueno, la salud, el deporte, la cultura. Principalmente eso.、Eh, y que me parece que es solamente reforzar un modelo de exclusión y castigo, además para los más pobres.、Eh. Y no se está pensando, bueno, ¿cómo hacemos para que esos pibes accedan、eh, a más derechos?、Eh? Esa es mi postura, ¿no?、Uh -huh. eh, interpretas que、eh, esa postura, que es la nuestra también, como, como organización que somos, como medio de comunicación además, pero interpretas que está lo suficientemente extendida en algunos otros sectores de, de la comunidad, o, o por ahí、eh, una de las cosas que nos cuesta, vamos a ponerlo en esos términos, es eh, justamente eh, hacer hincapié en, en, en los derechos primero antes que en esta mirada tan punitivista. Eh, y yo creo que es un tema difícil. Es más, me, me parece que el gobierno con esta ley lo que hace también es una cortina de humo,、eh, tomar algo que es muy s e n t i d o porque hubo bueno, casos que fueron bastante fuertes, el tema de Jeremías o de Kim,、eh, donde bueno, hubo homicidios por,、eh, en manos de menores.、Eh, y me parece que lo que hace el Estado, es lo, que, sí, lo que está haciendo el gobierno de mi ley es tomar esto,、eh, tomarlo mediáticamente en realidad.、Eh, Y que es algo que he sentido dentro de la sociedad, pero que, que bueno, esto, ¿no?、Eh, probablemente si lo charlamos en, en general en la comunidad, no, no está este debate, eh, eh, no, no se viene discutiendo con seriedad, sería. Y es lo que llega, bueno, a las grandes mayorías, y,、eh, porque no está teniendo tampoco un debate serio por parte de, del Gobierno Nacional, y, y nada, me parece eso, ¿no? Y que me parece que la discusión hay que tomarla desde otro lado. Eh, para bueno, nada, e s o ¿no?、Eh, pensar por qué los pibes terminan así,、eh, por qué terminan cometiendo un delito y no que el, lo que sea, lo, que el, lo que resuelva sea meter pibes adentro de las cárceles. Bien, estamos conversando con Sofía o y a r z ú n coordinadora de la Casa. De acompañamiento comunitario, el refugio. Sofía, el otro día hablábamos con el defensor general sobre este mismo tema y él planteaba su alarma、eh, no s o l o por lo que se estaba tratando, sino por lo que se metía abajo la alfombra y puntualmente hacía alusión a las cuestiones de salud mental y a la problemática del suicidio instalada entre、eh, pibes, adolescentes, jóvenes.、Eh, ¿Lo percibís? ¿Lo, lo conversan ustedes? Lo, ¿Lo tienen como parte de su trabajo cotidiano? Sí, obvio.、Eh, bueno, esto mismo me parece que no, que hay que hacer hincapié. Que me parece que <coughs> si se quiere tratar el, el, el problema, que es el delito,、eh, que obviamente no es el, el, esto como el, el gobierno lo quiere plantear, como resolverlo, que es meter pibes,、eh, en fin, encarcelar pibes.、Eh, Y no pensar por qué esos pibes terminan ahí, que los problemas、eh, claramente es que las tasas de s u d u c i d i o s aumentan,、eh, hay casi 60% de pibes en la pobreza,、eh, los consumos problemáticos,、eh, las apuestas online, que ahora están, es lo más común que aparece entre los pibes y las pibas.、Eh, y el tema de la salud mental es muy importante.、Eh, la salud mental y el consumo problemático en los barrios, es lo más común Que es lo que,、eh, lo que casi siempre lleva a que eso termine en un delito o terminen e b u en、eh, o、bueno, a un pide s e u i c i d e Y sí, lo vemos todos los días en el barrio.、Eh, nosotros intentamos、eh, apostar todos los días que, que sea un tema que se hable, que se charle,、eh, y por eso nosotros en nuestro, en nuestro espacio contamos con una psicóloga.、Eh, y me parece que、eh, lo fundamental tiene que ser ahí en la salud mental y、eh, el acceso a más derechos y, y, y a otro horizonte también de proyecto de vida. Bien,、eh, contemos un poco más del, del lugar en el que están laburando. Eh, eh, ¿Dónde están? ¿Cómo llegan los pibes, las pibas?、Eh, ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Cuál es el vínculo que tienen con el Estado?、Eh, nosotros contamos con un presupuesto que, obviamente, está súper、eh, desactualizado, que venimos sufriendo recortes. Ya son 26 CACs que se cierran en todo el país,、eh, que para nosotros es un retroceso terrible porque somos los. Nosotros estamos, decimos siempre e s t a m o s en la primera línea, somos los, los que estamos、eh, en contacto primero cuando、eh, nada, un PIB e cae en consumo,、eh, etc.、Eh, y bueno, nada,、eh, hace tres años que venimos laburando, para nosotros es importante la prevención, nuestra c a s a de atención y acompañamiento hace hincapié en la prevención. Eh, y para eso es, bueno, los talleres tenemos boxeo, fútbol,、eh, taller de arte, y bueno, y funcionamos todos los días, todas las tardes,、eh, donde bueno, recibimos pibes y pibas, adolescentes, sobre todo, entre 10 y 16 años, es como el rango etario más、eh, grande que, que recibimos en, en nuestra CAC.、Eh, vienen de varios barrios,、eh, del, bueno, p e、eh, n i r r u c a los Fonavi, barrio、eh, Atuel. Eh, y bueno, están en nuestro espacio. Nosotros les ofrecemos espacios de escucha, pero、eh, que nosotros lo que les hicimos son los espacios de primera escucha, donde compartimos todas las tardes, les ofrecemos talleres,、eh, y bueno, y además le s ofrecemos、eh, la contención de una profesional que es la psicóloga.、Eh, contamos también con una trabajadora social、eh, y hacemos un trabajo ahí entre todo el equipo para poder contener en、eh, diferentes situaciones, porque no solamente es el consumo problemático, hay otro tipo de violencias.、Eh, Y bueno, y vamos a c o r d a n d o ahí lo que va surgiendo、eh, en, la, no, en, el, en el día a día. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Dónde n o está exactamente? ¿Cuál es el lugar que tienen? Nosotros estamos funcionando en el pasaje Peiregne entre Chile y Pío 12, al、uh -huh. lado de la escuela 38. Bien. ¿Y hay otro modo de contactar con el lugar? No sé si redes sociales, algún teléfono, alguien, alguna familia que, que, que esté escuchando en este momento y que diga: Ah, ahí hay un lugar donde puedo. p e d i r ayuda o estar ahí、eh, generando cosas? sí.、Eh, eh, tenemos un Instagram,、eh, CACElRefugio, con doble A. Bien.、Eh, y bueno, mi número también se pueden contactar con, conmigo, también hay otras compañeras,、eh, pero bueno, que es 2954-596278,、eh, que es la coordinadora del espacio, y bueno, esas son nuestras redes. Y bueno, y mi número de teléfono.、Eh, recién aludiste al, al cierre de varios centros, v e i n t i pico, dijiste, en el país. Sí, son aproximadamente 26 espacios, eh, bueno, eh, a lo largo y a n c h o de todo el país. Por suerte, en La Pampa, las dos CACs que hay no se cerraron, pero en otras provincias,、eh, bueno, fue un golpe durísimo porque son equipos que vienen laburando, es trabajo que se pierde porque、eh, las, las CACs en los barrios hacen. nada, Seguimientos, tienen estadísticas, están muy、eh, en el día a día del, del, del barrio、eh, y para nosotros es un retroceso terrible. ¿Y, y esos cierres se produjeron por cuestiones presupuestarias?、Eh, a ver, explícame bien: el, el, ¿estos organismos de, dependen del presupuesto nacional? ¿Cómo, cómo es? Sí,、eh, la Cedronal antes era una secretaría de la presidencia de la nación y、eh, ahora p e r t e n e ahora,、eh, bueno, con el nuevo gobierno. La Secretaría depende del Ministerio de, de Salud.、Eh, y sí,、eh, fue, El argumento es que, bueno, que, que, que hay que、eh, reducir la, el presupuesto. Y, y bueno, esas CAC s、eh, fueron cerradas con argumentos de que bueno, no se cumplía con los requisitos.、Eh, se hicieron los reclamos, porque muchas de las CAC sí s cumplían con los requisitos,、eh, pero no hubo ningún tipo de respuesta y a esas CAC s se les terminó el financiamiento. Y tuvieron que dejar de funcionar. Obviamente, hay algunos espacios que pudieron arreglarse, no sé, seguir con el laburo que vienen haciendo de forma nada, autogestiva, pero bueno, es muy difícil porque hay muchas casas que cuentan con más de un, de un profesional donde se les, cobra, se les paga un sueldo.、Eh, nada, esa es la situación. Desde el año pasado venimos sufriendo eso y además un presupuesto que está totalmente、eh, planchado. Donde nosotros, por ejemplo, cuando arrancamos hace tres años, podíamos dar seis, siete talleres, ahora nos alcanza、eh, para tres, cuatro,、eh, y、claro. bueno, nada. Es una situación bastante difícil. En, en otras áreas, el gobierno provincial ha acudido, en lo que el propio gobierno explica, como en, en una suerte de provincialización de proyectos que abandonó o de programas que abandonó el gobierno nacional. En el caso puntual, este, el gobierno provincial、eh, mostró alguna presencia. Eh, no hemos tenido conversaciones sobre eso. Sí, hemos、uh -huh. tenido conversaciones con el intendente, donde fuimos bien recibidos y donde hay toda la voluntad de poder trabajar en conjunto. Así que eso está, está muy bueno.、Eh, pero bueno, sí sé que en, en otras provincias,、eh, algunas CAC han presentado、eh, intentar ¿no? eh, que las, los municipios o las provincias hicieran cargo de los proyectos para seguir sosteniéndolo.、Eh, Pero bueno, nada, cada provincia tiene su situación particular. Muy bien. Sofía, más vale que muchas gracias. Y por supuesto que está el micrófono abierto para que agregues lo que consideres oportuno. Digas、eh, si, si pensabas que saliera algún tema que no salió o redondear algo de lo que ya hemos conversado. No,、eh, no agradecerte. Y, y no, me parece que la, que la respuesta del Estado nunca puede ser meter, no, encarcelar pibes. Eh, tiene que ser, ¿no?、Eh, con más cultura, más deporte, más trabajo、eh, y poder pensar otro tipo de Argentina que no sea esta, que es totalmente exclusiva,、eh, que estigmatiza además a, lo, a los más pibes, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias. Sofía Ojarsun es coordinadora de la Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario El Refugio. nos daba su mirada sobre el nuevo régimen penal juvenil.